Disco Gloria Kainer, y bueno, por lo general siempre suena I Will Survive, pero ella. Tenía otras canciones. Y bueno, afortunadamente tenemos oyentes con tan buen gusto. Can't take my eyes off you.、Eh, de esta canción se han hecho otras tantas versiones. Pero bueno, creo que esta es una de las que más me gusta. Yo soy Montoya. Estoy aquí unos minutos más, hasta la una de la tarde, en compañía de DJ Nelson Pacheco. Para esta hora hay música de. Ay, armemos la tanda en español. ¿Les parece? Hay una canción que traigo en la cabeza desde esta mañana: El duelo de la ley y el guerra. Y si ustedes me ayudan. Por ese estilito podemos armar una tandita más adelante. Por ahora, esto que empieza a sonar, yo sé que les va a encantar. Seguimos con más música en W Radio Colombia. To know, somebody to heal, somebody to help. Just t o know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I'll h e a Tonight fall, you know what he is. You kept me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so. when you left con Keep on Loving You de su extensa y muy buena discografía, la voz de Kevin Cronin, un gran cantante y, y una voz muy melodiosa y muy reconocida y muy respetada en la escena del pop de los años 80. Antes Luis Capaldi con Someone You Loved. Y bueno, sí,、eh, algunos oyentes estarán pensando y cómo hacer para que Montoya nos pare bolas y nos pase las canciones que queremos oír. En Twitter nos leemos a monto c u w radio colombia. En Instagram a monto c u y a w radio co. Ahí sí que me gusta entrar. e s c o j o una foto, m a n d o una solicitud de mensaje directo que por ahí un par de títulos nos caerían muy bien. Les prometí una tanda en español. Les dije que les había traído el duelo de la ley y el g u e r r a que desde esta mañana estoy ahí con el duelo. En la cabeza, pero ustedes se pusieron bastante activos, creativos y esta tanda vamos a completarla con Diego Torres y usted junto a Vicentico y viene color esperanza la versión que hicieron en pandemia. ¿Se acuerdan? Que Diego Torres junto a tantos artistas, entre ellos el cantante de Rey, que el cantante de Camila, por ahí,、eh, bueno, Diego Torres,、eh, Coti,、eh, Carlos Vives. Pasar una cantidad de celebridades de la música en plena pandemia se convirtió en un himno a la resiliencia y al querer salir adelante. Bueno, así que esta tanda en español para todos ustedes con mucho cariño aquí en W Radio Colombia. Con una lágrima te fui sobre tu p i e l d o u e l v a de la grieta que dejó tu a m o r 「どんぐりはそだって」 あ「あっという間に」 Música de W Radio en el fin de semana, en este domingo. Solo tenemos dos horas cada fin de semana, así que las aprovechamos al máximo. Yo soy Montoya, Diego、eh, Bernal por ahí también me ha estado ayudando encontrando las canciones junto a DJ Nelson Pacheco. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque Bueno, es que esto en radio es a toda lo que da y la programación sé que les está encantando en todos los planes que anden haciendo en este domingo muy musical aquí en W Radio. Richard Marx de la época de los 90. Yo creo que esta es después de Right Here Waiting.、Eh, Satisfied se llama esta canción de Richard Marx que empieza a sonar un gran compositor. Le hizo canciones a las más importantes、eh, bandas juveniles de la década de los 90.、Eh, New Kids on the b l o c k Eh, tenía muchas bueno luego después del 2000 a nsync y a backstreet boys y las de él bueno esta era una suma de todo un poco así que aquí está richard marx sonando en doble Got that good soul in my feet I feel that h o t blood in my b o d y When it drops ooh I can't take my eyes off o f it Moving so phenomenally You r e more l i k e the way we rock it So don't stop, that's a lot h e l i g h t s when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move i t s just a m a g i c just a m a g i c Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All things e t h I s h o u l d n t do, but you dance, dance, dance. dance there ain't nobody leaving, so So keep dancing. Can't So just dance, dance, dance. So just dance. dance, dance. So just dance. So just dance, dance, dance, a h u t o the f e e l I n g y e a h e s o p e e p d a n c I n g s、oh. e、yeah. yeah. I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the、Nothing、I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the I n t o p t e a n e I c e I n t n o t h I n t I c a n s e e I c t s o p the n t o p t a n c e But you're the best. Austin Timberlake de la película Trolls. Esto es Can't Stop the Feeling. Esta es la música con la que vamos despidiendo el fin de semana y por ahora el turno musical. Me voy. Tengo cositas que hacer. Espero que desde las once de la mañana que nos conectamos hayan disfrutado de este gran viaje musical en medio de las décadas de los ochenta noventa, de la década, bueno, del dos mil para acá, al dos mil veintitrés Hay mucha música y ojalá pudiéramos tener todos、eh, una programación de días y días y días y poder quedarnos aquí oyendo música, que es un gran plan. Solo, acompañado, versión, dúo, grupo, como usted quiera. Gracias, DJ Nelson Pacheco, por estar allí, por buscar las canciones. A Diego Bernal también por la producción. Yo soy Montoya. Nos encontramos mañana en contrarreloj junto a Rosario y el equipo con las noticias que buscan el tiempo que necesita de 4 p.m. a 7 p.m. Me voy de la mano de Daft Punk con esto llamado One More Time. En camino Bruno Mars y si alcanzamos una canción que le dé un oyente de Cali y a otro de Medellín que me pidieron a Chris Isaac con Wicked g a m e Ojalá podamos. Ponerla al final de esta tanda. Feliz resto de domingo para todos, que la acaben de pasar muy bien y sigan conectados con W Radio y su música. It's j u h n tonight Celebrate, don't wait too late You j u s got t e feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time, you j u s got t e feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you j u s got t e feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. De Como en la vida sin amor propio no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas, temperamento jóvenes con algo de música. Acá están a t r a x los resultados en vivo. Porque te acordás, que, todo esto en Peláez y de Francisco, solo en W Radio.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 W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com. Suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted.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 Y al otro lado del mundo llega la noche. No importa dónde se encuentre, la W está cerca, muy cerca de usted. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio c o d Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia.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 Te que, ¡Ay, ay, ay, en... Todo r esto en Peláez y de Francisco, solo en W Radio y www.com.co. Ponte el día en música. Globo Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata.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 o r e a del Sur、so, <so>, so. Colombia、Francia、México <¿T ú? S 2> perdona Italia Brasil Inglaterra No te pierdas Global Hits 433 Escúchalo y c o l e c c i o n a l o Global Hits 433 Cuenta con la investigación periodística YLibreto de, Stephanie de, Leon, ome, zo, de y s t e f a n y De León Giselle Jacome,Marisa Rizzo j i m e n a Iturralde,Gustavo El Mono Ceballos YRamiro Delgado Global Hits La primera parada musical es Un viaje en el tiempo. El trinitario de nacimiento, nacionalizado alemán Néstor Haraway, lanza este palo en 1993. Love, número uno en trece naciones. Y de este hit, el DJ de Francia, David Guetta, reinventa una nueva versión junto a Anna Marie y Coily Ray en 2023, sí, t r e i 30 años después. Don't Hear Me es otra muestra del DJ francés por revivir los grandes éxitos de la música electrónica de los años n o v Esta n t a e nueva versión de What is Love, Baby Don't Hear Me, tiene el segundo mejor debut global en la segunda semana de abril de 2023. Top cinco mundial de iTunes y portada de Global h i t s 433. you